Can. bien bien eh, Liliana sos candidata a ocupar el máximo cargo de la hotel a nivel provincial el próximo 7 de septiembre un, la lista que eh, es opositora a la actual conducción eh, fue presentada en la, semana, en la semana en la esta presentaron... semana en la present hermana esta semana la presentamos ¿Mm? en el local de los y fuerza con las cuatro seccionales que pudimos este armar que son Catriloque, que Santa Rosa, General Pico y todo el provincial. Mm. Y bueno, fue un momento de mucha alegría porque nos encontramos ahí, esto está siendo a todo pulmón eh, y bueno, con los recursos que tenemos, así que fue un momento de mucha alegría encontrarnos y presentarnos para que nuestros compañeros nos conozcan porque muchos pensaban que había una sola lista mm. y en realidad son dos. Mm. pueden y... Esta vez van a poder elegir entre dos listas trabajadores de la educación, nos llamamos trabajadores, trabajadoras, Este, y sin color. Liliana, ¿qué diferencias tienen con el oficialismo en, en, en la forma de este, trabajar en el gremio? Bueno, realmente nosotros las hemos marcado desde hace mucho tiempo, las diferencias. Uh -huh. Por ejemplo, te voy a decir respecto a los certificados médicos que el Ministerio los impuso de un día para otro en forma en de consulta. Uh -huh. Desde el sindicato acá eh, no se ha hecho nada, solamente decir hace 100 días que Y, y decir basta de una manera casi irrisoria, cuando nosotros este desde el primer día que se presentaron los casos que eran graves, donde los docentes estaban totalmente vulnerados y con problemas de salud, eh, solicitamos que se hiciera un recurso de amparo, porque se fuera a fondo en este tema. Y realmente yo no sé si este no quieren intervenir, eh, a pesar de que tienen una comisión de salud que... Eh, se reúnen cada semana, eh, vienen compañeros del interior, lo cual resulta costoso para el sindicato, y esos costos son pagados por todos los afiliados. No se llegó a, a nada más que eh, solamente eso, decir que era habían pasado 100 días sin pena y gloria. Nosotros no queremos comisiones y sí, para hacer notas, notitas, nosotros queremos ir al hueso de las cuestiones, en cada uno de los problemas que tenemos. Y creo que eso es lo que nos diferencia. Las prácticas diarias son totalmente diferentes. Mm. Lo mismo ocurre con la escuela agrotécnica, que ustedes vieron que allá nosotros salimos con sí. un comunicado. Esa comisión también trata el tema de los caminos y, y los accesos a las escuelas. ¿Qué ha pasado? Nada. Solamente este se remite a hacer notas, pedido reunión. Eh, como decía el general, cuando quieres que algo no progrese demasiado, armá una comisión. Creo que era el general, ¿no? Sí. En este sentido, nosotros este nos diferenciamos mucho en, la, en las prácticas diarias. Nosotros estamos al lado de los compañeros, estamos en las escuelas, estamos en las designaciones, estamos en, en cada uno de los reclamos, estamos con cada uno de los docentes vulnerados, o okay, que donde hay un hecho de violencia. Siempre estamos acompañando a los compañeros, entonces cada vez que sucede algo, el compañero se dirige a nosotros porque sabe que va a encontrar una respuesta en la medida de nuestras posibilidades. Y creo que eso también nos, nos, nos marca la diferencia porque estamos totalmente alerta de la defensa de los puestos de trabajo. Se han ido perdiendo puestos de trabajo, ellos lo han negado, dicen que no. Y bueno, yo creo que o están muy lejos de las bases o, o no están diciendo la verdad. Los puestos se han perdido, yo los puedo enumerar todo el mundo lo sabe, saben que no estoy mintiendo ni mis compañeros mienten cuando lo dicen. Eh, eh, Liliana, estas cosas que estás contando fueron las que te llevaron a vos y a otro grupo a armar una lista. Sí, sí, mm. sí. porque mm. yo eh, me considero una persona leal y yo todas las discusiones las vi di hacia adentro desde un primer momento. Eh, bueno, al no ser escuchado uno lo que debe hacer es dar un paso costado irse, retirarse. Eh, en un principio, como yo les comenté, eh, íbamos a volvernos a la escuela Pero después los delegados no, no, no quisieron, muchos compañeros dijeron que, que querían armar esta aventura de deshacer todo este aparato, porque hay que deshacer este aparato, ¿eh? Es un aparato monstruoso, y bueno, estamos en ese proceso de construcción, donde la verdad que estamos muy contentos, acá metas fotocopia por ahí, con pocos recursos, juntándonos para pagar la nafta para ir a algún lugar, a alguna localidad... Eh, los sábados obviamente por pues los días de semana no se puede y eso también tiene una mística que nos gusta y nos atrapa y hasta nos reímos y nos divertimos con ese tipo. de eso te quería preguntar eh, cómo es ser opositora vos bueno venía siendo parte del oficialismo ahora eh, claro, pensabas sí, que pensabas sí. que iba a ser así eh, de, de difícil porque lo, lo estás contando mira eh, la verdad que a mí me produce me produzco un gran desencanto Eh, yo creía que yo era oficialista en ese momento y yo pensé que todos los compañeros tenían podían tener acceso a hacer este oposición y participar en el gremio y que a todos se le daban las mismas oportunidades. Cuando yo estaba como oficialista por ahí no lo podía ver bien a eso. Ahora que estoy como opositora, ¿verdad? Veo que todo estaba, todo estaba desde el principio al fin y este y bueno, y la verdad que me producen un gran desencanto a ciertas personas y ciertos militantes que yo lo tenía en muy alta estima, y la verdad que ahora los tengo por el subsuelo. Está bien. Eh, Liliana, te aprovecho te consulto por, por este proyecto, idea, este que por ahora este, son palabras pero no se ha trasladado este a ningún hecho, del Gobierno Nacional de querer este, modificar la ley de jubilación y extender este la edad. ¿Qué, qué opinas de esto? Es tremendo. Tremendo. es un proyecto típicamente neoliberal. Esto de la opcionalidad, que yo lo escuché ayer de la, de, de la boca del propio Basavildo Azo. Mm. Eh, primero dijo que la edad de este de jubilación no era inamovible. Eh, me quedé escuchando después dijo que era opcional. A ver quién va a querer trabajar cinco años más, más allá de sus posibilidades. Es una barbaridad y eh, es un globo de ensayo que están tirando. Antes de las elecciones, imagínense si las elecciones este, llegan a ser al menos positivas en, en mínima medida. Es un ajuste feroz y nosotros no lo vamos a permitir. Ya estuvimos hablando con los compañeros en las escuelas. Nadie quiere extender la edad jubilatoria. Nosotros tenemos muchos años frente a alumnos hasta que cumplimos los requisitos de los 90 puntos. Aportamos más, el 13% más que el resto de los trabajadores un docente, cuando llega a los 55 años, debe poder jubilarse en las mejores condiciones. No jubilarse para morirse o reventarse de una ACV o de una, un ataque cardíaco. Debe poder disfrutar de su jubilación. La verdad que es, un, es una locura. Ni hablar de los otros sectores de los otros compañeros estatales que se jubilan después. Mm. Es terrible. Yo creo que en esto todos los sindicatos debemos estar unidos, todos... Todos este, los trabajadores deben estar unido para resistir este tipo de ajustes. Eh, Liliana, ¿por qué el docente afiliado a UTELPA tiene que votar a la lista de trabajadores y trabajadoras de la educación el próximo 7 de septiembre? Primero nos tienen que votar porque nos conocen, porque nos ven todos los días en las escuelas, porque tanto Jorgelina, Andrea, Silvina, Charlie, eh, Sonia... Marita, Merta todos los compañeros eh, son conocidos saben que son compañeros de cierro que nunca nunca les van a ser desleales segundo porque nosotros siempre vamos a respetar sus mandatos y, y tercero porque nosotros queremos eh, hacer un sindicalismo diferente de, desde otro lado donde manejemos los recursos de todos para todos donde no nos esté si son amigos les vamos a dar, comprar una casa o les vamos a dar una eh, una ventaja más y si no son del mismo color quedarán en lista de espera hasta aquí en cuanto para nosotros todos los iguales los derechos, más allá que sean activos o porque sean pasivos o los pasivos también perdieron algunos derechos desde un tiempo a esta parte cuando tenemos un proyecto muy lindo para los pasivos donde Acá mi compañera Andrea Valda y Mirta eh, teniendo un proyecto hermoso donde hacían una serie de actividades y también fue estado de lado. Eh, como una manera de castigarnos por nuestras disidencias. Así que la verdad que nosotros les pedimos que nos voten, porque muchos ya nos conocen y saben que nosotros este, siempre venimos con la verdad. Liliana, eh, no sé si quieres agregar algo más, si no, te agradecemos. Bueno, pedirles que Disculpa si no vamos a poder llegar a todas las escuelas de la provincia porque bueno contamos con muy poquitos recursos y más que nada vamos a, a poder ir a algunos lugares más allegados, más cercanos, en otros nos manejaremos en forma virtual, pero vamos a hacer tra tratar de hacerle llegar nuestra propuesta a cada uno de los docentes de la provincia para que nos acompañen con su voto el 7 de septiembre. Gracias de nuevo Liliana. Gracias a vos. Bien, la palabra de Liliana Peralta, actual secretaria general de Utelpa Santa Rosa y que encabeza la lista Trabajadores y trabajadoras de la educación eh, para la elección que se va a realizar el próximo 7 de septiembre, donde se va a renovar toda la conducción de Utelpa provincial. Las 9 y 3 minutos, ya volvemos. Radio Carmes 106.1.